Si hay algo que caracterizó siempre a nuestra entidad es ir en un trabajo unitario permanente justamente por la unidad de los sectores populares, del movimiento obrero, del cooperativismo, del mutualismo, de los movimientos sociales, en la idea de que todos juntos en un gran proyecto de unidad vamos a poder transformar la república y vamos a poder hacer finalmente la convención de y cada uno de los sueños que los trabajadores tenemos y nos merecemos. Y para que quede claro, para que quede claro, no para la ex patronal del Bowen, ahora es más que nunca, sino para todos los compañeros, esto es consecuencia de un trabajo consecuente, permanente, de no haber bajado los brazos jamás, de no habernos apichonado, de no haber pensado que estábamos muertos, ahora en los peores momentos como ayer, donde nos corrían previo al plazo de las 24 horas, diciendo que íbamos a perder el Estado parlamentario y que probablemente volviéramos a foja cero. Jamás nos dimos vencidos siempre creímos porque estuvimos convencidos en que la única salida era una salida de carácter político y que eso se concretaba a través de la ley de expropiación. Por eso estamos orgullosísimos de lo que hemos conseguido y sabemos que lo hemos conseguido en unidad con todos y cada uno de ustedes. No solo están los compañeros trabajadores de ANSESO de acá. Nos acompañan compañeros trabajadores autogestionados de cientos de empresas recuperadas de todo el país. Están todos aquí. Están los compañeros docentes de UTE. Están los compañeros trabajadores del Estado de ATE. Están dirigentes de otras generaciones de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo. Están los compañeros de la asamblea de pequeños y de inmediatos empresarios. Hay legisladores diputados de mandato cumplido y algunos que en la actualidad están trabajando en Cámara de la Ciudad de Buenos Aires o en el Congreso Nacional. Queremos hacer algunos menciones. Acá la compañera de Apunta, por supuesto, está un gran amigo y compañero de la Casa de todos estos años, Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del FUCI y del Pemotro, Se hizo uso y abuso en esta casa para todos estos años. Dos eh, menciones especiales porque sería infinito y además quiero que Eva Lozada, nuestra presidenta, termine antes de habilitar el micrófono de alguno de ustedes. Eh, nosotros logramos la ley de profesión después de casi 10 o 12 años era permanente que perdiera el Estado parlamentario los proyectos que presentábamos siempre a través de diputados, hasta que finalmente el año pasado, en noviembre también, en la última sesión ordinaria también, logramos la sanción del proyecto que en ese momento en que avanzaba el diputado Carlos Hegel. En representación de todos y cada uno de los diputados nacionales que fueron permanentes compañeros, autores e impulsores del proyecto de ley, Finalmente el proyecto encabezado por Carlos fue el que tuvo la media sanción y llega, y llega este año a ser tratado en el Senado. Y así como queremos agradecer al compañero Gélez por ser el autor del proyecto que finalmente fue sancionado, le queremos agradecer al senador Sanji Razao, que fue el compañero que impulsó en el Senado de la Nación este mismo proyecto y que agradece. Hasta última hora la periodo, si de gran necesidad de lograr no a un ejército de un votado personal. queremos olvidar de los compañeros de los partidos, ¿vale? en esta cuestión tan remanida sobre los movimientos sociales, corrientes políticas y partidos. Los trabajadores del BAUED somos conscientes también que sin la ayuda de todos los compañeros militantes, ...que todos los partidos políticos que se comprometieron con esta causa... ...jamás hubiéramos cruzado como lo hicimos anoche también... ...así que va el agradecimiento... ...a todas y cada una de las corrientes políticas... ...que estuvieron acá y que van a seguir estando acá más que nunca. Lo último para dejarle la palabra a Eva... ...nosotros queremos hacer un último agradecimiento... ...a un equipo impresionante, indescriptible y además innumerable de compañeros que trabajaron las cuestiones ligadas a la discusión, a la prensa, a la comunicación, a todo el trabajo que está detrás de lo que sostenemos en lo que era diario y de lo que militamos políticamente la ley. Da un aplauso para cada uno de ellos, han hecho un trabajo formidable. Alguien, Manuel, Claudia, Jaime todos los compañeros nuestros, no requiero olvidar también de los compañeros de cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, esta sugerencia general se está bastante por acá. Y lo último, y lo último, y el gasto, por supuesto, por supuesto vicepresidente de la entidad, Elgardo Form, y lo último, calculo que hoy mis compañeros van a coincidir, un agradecimiento a cada uno de los miembros de nuestra familia, la familia de los laburantes del VAO en que han bancado todo, excesos, excesos, madres, hijos, padres, durante todos estos años que se han bajado todos, la falta de tiempo, la falta de amor, la falta de vida, todas las cosas que ocurrían desalregamos horas y horas de nuestra vida a este proceso. Los amos, así que bienvenido en la La palabra de María Eroba, nuestra Presidenta, el intercambio de camisetas como vuelos furgoneros que tomo con Carlos y lo dejamos a los compañeros de ANSES para que siga trabajando. Gracias. Bueno, yo la no tengo mucho que agregar, ya lo dijo todo mi compañero. Yo lo que les quiero hablar es a, la fase, a los trabajadores que aunque le digan, sos un negro, no servís, cuando lo dejaron sin trabajo en el 94 cuando me decían, esto firmaron en el escribano público que perdían mis derechos. ¡Cuánta empresa fantasma! Los trabajadores pueden. Acá estamos presentes. Le estamos demostrando. Nunca hay que bajar los brazos. Le dije una simple compañera que está luchando hace 14 años. Gracias por todo. Gracias.